Hola. la iglesia pobre y las religiones de los ricos en el evangelio de Lucas se puede leer lo siguiente y alzando él los ojos a su discípulo decía bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro es el reino de Dios bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados mas hay de vosotros ricos porque tenéis vuestro consuelo hay de vosotros los que estáis árboles porque tendréis hambre. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Perdonad y seréis perdonados. Etc. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 20 a 36. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, tenemos las ideas muy claras de las sencillas enseñanzas de Cristo que nos dio a través del obrero carpintero Jesús de Nazaret. No se trata, pues, de estudios, de seminarios teológicos, bíblicos, etc. El mismo Cristo dice en otros lugares, en el llamado Nuevo Testamento, «Gracias, Padre, que has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla, a la gente pobre. No se puede servir a Dios y al dinero. Aprender de mí y él trabajaba de carpintero y predicaba. Yo soy el buen pastor, mas el asalariado huye cuando viene el lobo. A nadie llaméis Maestro, porque uno es vuestro Maestro, Cristo. Los dos principales mandamientos de Dios son ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hacerse rico a costa del trabajo del prójimo y a a costa de su vida en las guerras que organizan los ricos Todo esto es burlarse de Dios y del prójimo. La humanidad está dividida en ricos y pobres. Los sindicatos obreros se limitan a pedir mejoras en el trabajo, a salario, etc. Y las religiones, todas, se limitan a predicar a sus creyentes, que se porten bien, que, que practiquen las ceremonias y los ritos que practica cada religión, que tengan o crean en sus dogmas o creencias, etc la jerarquía y los sacerdotes son cómplices de la gran injusticia humana de que unos creyentes hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes. Y a toda esta porquería se le llama civilización, cultura, religión, etc. Nosotros pues, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, aconsejamos a todos los demás pobres del mundo que se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame se de aparten del militarismo y partidos políticos, etc. Que no voten a nadie, y sobre todo, que procuren no traer muchos hijos al mundo para no aumentar más el número de obreros en paro, el hambre, el número de soldados para las guerras que organizan los ricos. En una palabra, que seamos buenos, pero no tontos. Se trata, pues, de buscar al Espíritu Universal de Dios que los cristianos llamamos Cristo, procurando pasar de nuestra mente todas las ideas negativas, como son el egoísmo, la maldad, envidia, el odio, etc. Y con Cristo, en nuestra propia vida, tendremos la verdadera paz, la armonía, la justicia, el amor de Dios traducido en bondad en nuestra propia vida y con propiedad. Podremos decir a los demás que hagan lo mismo. De esta forma somos verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Aconsejamos a todas las religiones del mundo a que hagan lo mismo. En particular, al llamado catolicismo y protestantismo, que tanto hablan de Cristo y muy pocos le siguen de verdad. Ánimos pues amigos, cada Cristo en vuestra propia vida. Así sea, amén. Emiliano Martín, agosto 1999. Cada vez porque hace calor, ¿eh? Ah. No, es que la misma no hay nada que añadir. Pues. De calor, ¿Qué? ¿Qué? ¿no? Hay que no calor. ¿Tú? ¿Tú? Al escuchar este mensaje, igual que con, con la mayoría de mensajes, veo que bastaría con uno. Porque si, si entiendes lo que es el mensaje y lo practicas, uno, pues ya no hace falta nada más. Había un romano un clásico que decía, en vez de leer muchas cosas, es conveniente leer muchas veces lo mismo sí, sí, claro, claro, claro. Sí, bien claro bien tenemos tratarse ¿sí? no leerlo, sí, es verdad, no, leerlo, sí, es verdad. No, sí, está sí. Claro. en realidad Cayetana es verdad en Deuteronomio cinco creo que me parece después de los mandamientos a continuación eh, habla de que que sí, que habrá justicia en la tierra cuando el hombre siga los mandamientos de Dios y que es el amor al prójimo, a Dios y el amor al prójimo que está la base de ¿no? claro, si el rey explota al prójimo pues no está cumpliendo los mandamientos de Dios o lo que le dice a su corazón que lo mismo no haga gastado otro lo que no quiere estar contigo entonces ahí está clarísimo en el Antiguo Testamento esto mismo, increíble, la, la base de su... Es muy, muy profundo eso. De... Que ahí está la base. Si nos portamos todo bien, habrá justicia. Mientras no nos portemos bien, no habrá justicia. para mí es, es muy difícil, muy difícil saber dónde está el límite y muy difícil uh, decir que sí cuando tienes que decir que no y no saber decir que no, es muy difícil. Eh, lo he pensado muchas veces y casos concretos y tal. Pues estos días he estado hablando con una vecina dentista que algunos de vosotros conocéis. Y claro, el otro día vino a Cayetano, que, que le, también le dio el mensaje que hemos dado a nosotros, le me dijo, claro, lo tomas o lo dejas, le hago bien claro. Y, y entonces ella me decía, sí, que a los ricos hay que dejarles Yo digo que sí, que, que Dios lo juzgue, yo no tengo por qué juzgar a nadie, le digo María Magdalena. Yo tengo amigos que, que tienen, que están en esa situación y los apreció como todo el mundo pero que Dios los juzgue ¿Ah? pero si quieren ser cristianos de Cristo dejarán las bellezas no hay, más. no hay más cuando lo vean así de claro mientras no es muy difícil porque ella me decía no, no, si sí, eh, hay que tener al Cristo como voy a decir, ella lo tiene pero sí, si ella tiene al Cristo dejará la religión que la tiene de muleta y si está metiendo en un partido político dejará el partido político y si está en, en el militarismo metió también a a los militares. Entonces, ella no me puede decir que tiene a Cristo, porque ya está metido en el cristal. De y defiende a estas cosas que ya sabemos, ¿no? Pero, claro, yo no voy a entrar a discutir con ella, la aprecio mucho como amiga, porque primero la amistad, yo creo, ¿no? Yo respeto a cada uno que esté haciendo lo que quiere en su vida, que Dios no juzgue a todos, pero yo lo voy a decir bien claro cuando lo vea la próxima vez. Mira, no hable de que tienes a Cristo en tu vida mientras estés haciendo algo contrario a lo que él dice. Él dice bien claro que había que apartarse de las religiones cuando le dice raza de ibra a los del templo, ¿no? Y entonces él se apartó de las religiones. Que solamente van a poder el dinero. Y están en, en una organización religiosa que somos adventistas. Y eso, claro, lo que pasa es que muchas veces tener al Cristo nos han enseñado rezar, ir a misa pedir eh, perdón por los pecados, ayudar a ciertas personas que necesitan y ya, y, y todo lo montan así, lo, lo típico, pero eso no es tener a Cristo, tener a Cristo es portarse bien con la vida, con Dios, no, no burlarse de Dios, respetar digamos lo que nos ha dejado, ¿no? No ha a otros lo que nos quiere quedar contigo. Pero claro, cuesta llegar a entenderlo y hacerlo. Yo creo que todos estamos en eso, al menos bueno yo me siento, y, y vuelta. ¿eh? eso es lo que yo le hablaba estos días a ella porque hemos tocado varios temas y, y claro las religiones lo que enseñan es eso la Biblia que leen algunas cosas que les convienen a ellos porque hay cosas que no no las leen nunca y, y eso es lamentable porque mientras no tengamos la idea clara de lo que es Cristo podemos seguir buscando toda la vida y perder esta vida y muchas más El otro día me encontré con un amigo que hacía tiempo que no veía, ¿no? Un amigo de um, cuando, cuando entrenaba ayuda, ¿no? Y, y bueno, estuvimos a, hablando en la calle durante una hora en la Plaza Madrid. Y, y bueno, y veías que, que no todo es tan. que no todo es tan negro como parece a veces, ¿no? Ves a la persona que te está hablando y te está comentando que bueno, empezamos a hablar del trabajo entonces empezó a de Telefónica, que él trabaja en Telefónica, se meten los túneles, en los en alcantarillas para meter cables y toda la historia y, y me contaba que, bueno, que dice, con dos horas o una hora que trabajáramos al día sería más que suficiente, ¿no? Dice, porque ves los desfalcos que está haciendo Telefónica y ves los desastres que hace, y me contaba un ejemplo que, bueno, dice que es vergonzoso que nosotros Telefónica Eh, tengamos que ir a pedir a veces cosas de cable a una contrata que viene a hacer trabajos a nosotros ¿no? y bueno y um, me empezaba a contar la cuestión de los hijos y tal, que es más, más importante de lo que nos creemos, ¿no? traer un hijo al mundo y tal empezábamos eh, pues, a hablar luego de, de cómo estamos viviendo de este caos que, que estamos padeciendo y tal ¿no? y veías que bueno y luego me decía este si Y además si uno se cree que ya lo sabe todo va, va apañado, ¿no? Y, se, y se constantemente se está aprendiendo y tal, ¿no? Y lo veías es que en el fondo, pues, ves que hay una, una sana intención, ¿no? Hay una bondad por el medio, ¿no? Y que, que bueno, que eso es, que es de agradecer, ¿no? Que, que alguien pues también, y tanto es que claro, que no te encuentras, ¿no? Y que no conoces pero quiero agradecer escuchar todo eso y que sobre todo si lo vive y bueno esta mañana estábamos estábamos en Yuc eh, Toni y yo que fuimos de excursión ayer y tal y le comentaba que bueno que que es muy es muy difícil que bueno más que difícil tiene mucho peso el, el hecho de la religión no cuando te vas a Yuc y ves todos aquellos edificios todos aquellos monumentos y tal y sobre todo tanto tiempo que han estado predicando toda esa mentira, ¿no?, eh, pues... es difícil que alguien, pues, como que se desintoxique de todo aquello, ¿no?, porque, claro, el hecho de los monumentos, el hecho del, del tiempo que llevan con ello, eh, cuando entras alguien que te quedas así un poco asombrado, y no te digo eh, Montserrat, y no te digo el Vaticano, ¿no?, y ves que, claro, eh, enfocas todo aquello, y enfocas, por ejemplo, esta casa, Claro, donde parece ser que tiene que haber más ahí, ahí, ahí dentro, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? No porque uno ostente mucho, eh, además que, bueno, para mí no es así, ¿no? Y bueno, el ejemplo claro es que, bueno, hay una película que no sé si habréis visto que es Matrix, que, que bueno, eh, hay un detalle que es el, le llaman el oráculo, ¿no? Y es quien, en cierta manera, tiene sabiduría y ves que donde van... Uh, ellos son una especie de, de nave, están en una especie de, de central, así, con, mucho, con mucha informática y con mucha conexión de satélites y tal. Y lo que ves es que cuando van al oráculo, que es quien sabe o quien tiene esa sabiduría o esa bondad o esa es, sana espiritualidad, pues es un piso, como puede ser cualquier piso del polio de levante, sube y ese oráculo es una mujer que está cocinando en la cocina, está haciendo unas tortas, Y está con niños jugando y tal, ¿no? y de sonar ver aquello o sea que, bueno, que, que... parece ser que... que, bueno, en este caso la película, pues, el director o los directores, en este caso, que son los hermanos, pues... está bastante claro, ¿no? y, bueno, es muy simbólica la película, todo el rato es muy simbólica pero está muy bien Yo vi una película que ¿sí? no esta no la han vuelto a hacer, no sé por qué Entiendo por qué, pero <risa> <risa> son, era lo de la India. Y, y era, estaba muy bien hecha. Pero lo que más me llamó la atención es lo siguiente. Te ves un niño pequeño que crece al lado de una familia rica. ¿no? Es como si estuviera su familia allí trabajando y va creciendo pues, pues la hija de, de la casa y tal y tal. ¿no? Y llega un momento que se hace mayor y comenta lo siguiente. De, de, de, de, de la India es el, el budismo y tal, parece. Yo he crecido con dos religiones diferentes. Dice, pero cuando quiero sentir a Dios, tengo que ir a la montaña. Entonces usted dice, esto es precioso porque se han metido en la cabeza durante toda su vida unas costumbres, unas reglas y cuando tú descubres tu propia personalidad... Lo, lo simplifica y solo necesitas ir a la montaña para sentir realmente lo que es tu lo, lo que es Dios, que, que, que, que, que, que, que lo que te rodea. Esta película no la he vuelto a ver. Ya, yo muy pequeña. Gracias, no, en la, en la de la no, no, no, la no, la, la no, no, vio, no, no, no la he no, no no, no vuelto a ver a ninguna hora porque yo tengo el sueño cambiado, me va a las 4 de la madrugada a dormir, o sea, no, no le he vuelto a ver. Esta solamente la, la... la yo debía tener como mucho 13 años y no, no la he vuelto a bueno, mirar. se sabe, pero fíjate hace su Tierra Santa, la Meca, el, el, el, el Budista, el, el Fibes y tal? Es, es una organización turística fantástica, porque creen que realmente eh, son colombes el tipo que viene por aquí. No es crítica le están inconvencidos, que ha ido allí y, y se ha cogido una puesta de sol, así como, como, como un calambrazo en el interior de la mente y que viene cambiado y, da, y hace muchísimos años, hoy vamos de citas antiguas, que se dijo, que quien viaja mucho cambia de clima, pero de nada más, de nada más, quien viaja mucho cambia de clima, o sea lo único que puede hacer es coger algún constipado, pero nada más, nada más, absolutamente nada más. Lo que decías tú, que... Que, que resultó que la... que, que el... que el, que de la película esta... no la he visto pero... ¿la? No... ...la gente... ...a la gente... Que que, que, que pero... que el centro era una casa sencilla y tal, pero es que el hombre necesita llenarse de algo... Generalmente ese algo... No suele es ser falso o mentira... es la está esta Moisés... y necesitan hacer un becerro de oro porque el Dios... otro no llena... Es una metáfora estupenda y hoy está pasando exactamente igual. La gente en general necesita llenarse de algo, de Yu, de Vaticano o del Himalaya, o de Limadaya, como mira a Moisés, es que lo no tienen ¿no? que hacer. Es que lo no tienen que hacer. Además, cuando, de hecho, como dice eso de que necesita llenarse de eso, de hecho, en la película, él la mira a ella, y eh, que va a ver el y ella le dice... Te sorprendes, ¿no? ¿De qué esperabas? Eh, sí. Y me, re y me recordó... Esperaba. No, no, pero todo, es una... para hacer lo militar, ¿por qué llena? A los que llena. Eh, porque hay una bandera, un himno, un silencio, un uniforme, uniformidad, Es un co. una mala es, ley. es un con... una mala ley y comprimida, que, que hay, pero une. Así como la bondad también parece que une, pero menos, la mala ley también parece que une más. Entonces hay un cosmos, cosmos quiere decir orden, eh, y hay en, la, en, en lo militar, hay un orden, Italia, mucha gente generalmente de capacidad débil, con miedo a administrar su propia vida, encuentran ahí un reflejo fantástico porque encuentran un hogar, una segunda madre, porque está todo, solo tienen que saludar y seguir tal hora, arranca tal hora, firme de tal hora. Y bueno, privilegio, ¿no? Firmes, ¿no? Sí, sí, pero está, está, está, está. lo que hay. Y en cuanto al mensaje, que es lo importante, este primer capítulo, esto lo dejo porque se puede a lo mejor discutir. Ha hecho, claro que es así, hay de vosotros los ricos, porque no sé qué estáis saciados. Hasta el evangelista dice saciado ¿Por qué no estamos saciados todos? También él tenía algo... No debe ser malo irse a dormir con la barriga llena, porque esto de los pobres conformados y tal ha creado lo ¿no? que sí, han sido llamados pues, últimamente eh, unos filósofos italianos el pensamiento débil, que quiere decir, bueno, pues ya está bien, porque Dios lo quiere así y tal y cual No es verdad, es una mala interpretación de ese de de capítulo de, de, esto, de la Biblia. Eh, que parece que ya está bien, porque no sé qué, no sé cuándo. Nosotros, sí, aquí lo pasamos mal, pero tenemos el reino los de los cielos. ¡Tururú! Con esta excusa lo hemos pasado muy mal los pobres. Y nunca, y a lo mejor es por este versículo, nunca ha habido una rebelión de pobres. Y por supuesto, me refiero a una rebelión todavía no armada, pero nunca ha habido una movida que valga un poco la pena hablarlo de pobres. Es menos lo de Espartaco, que tampoco es una gran cosa, pero... Históricamente no ha sido nunca una movidita. Entonces es porque este capítulo se interpreta mal. Claro que Maestro Caetano lo interpreta bien y al final... Lo, lo, bueno, lo interpreta bien, si soy yo, pues, eh, si lo interpreta bien o no yo considero que está bien, porque al final da unas pausas y unas soluciones de cómo podría ser esto de la rebelión o ¿no? de la revolución que está, está pendiente. Pero esto... Esto se ha, se ha leído como en las iglesias y tal, como droga. ¡Eh! Vosotros ya lo tenéis todo, El pobre pobres, pero tenéis el reino asegurado y no sé qué, no sé cuántos y tal! No. Y los protestantes igual o más, porque los protestantes ya consideran que incluso si hay alguno que desgraciadamente se hace rico en esta vida, pues ya es una gratificación de Dios, por lo bueno que es, ya, será rico después, pero es que ya lo es ahora, fíjate si es estupendo. La la, la la moral, por hay una cosa, eh, bueno, comenté una cosa de la película y es cuando dijo, verdad, que, bueno, el, pero dice que esperabas ver de lo que decía de mi hermana, y, y, y enseguida me vino a la cabeza cuando en casa de Castro vino una chica y más ah, sí. bueno que le ha comentado algunas veces galleta, ¿no? que... ¿Y que esperar a ver, hay que esperar a ver aquí a alguien levitando, o no, no, no estaba ni nada, y no, hombre, pues, no, es normal. Por eso digo, y ves a aquella mujer que está cocinando, está haciendo las tortas, está con sus cosas, sus botes en la cocina y etc. ¿no? Y de cierta manera es eso, ¿no? Yo lo que le decía a Tony es que mm, es normal que sea el opio del pueblo en la religión, porque es que, ah, que impacta, el ver aquellas, aquellos monumentos y aquella, aquella para hacer nadie, y decimos los dogmas y los ritos, se impacta. ¿sí? que la gente lo cree porque cuidado con esta película que tú dices yo no la he visto no la puedo criticar. Mm -hmm. pero a ver si también es una contra -revolución. es decir para que la mujer se quede con, en los fogones sí sí sí tú tienes una gran una gran una gran verdad pero tú... Quédate aquí con los fogones y no vayas por ahí dando el coñado ni escribiendo cartas no, al, pero... al periódico ni nada de eso cuidado con la contra con, decía, eh, con la revolución cuidado con el mensaje lo que veo es que eh, la cuestión es por de, de viene aventurado a los pobres, es que no queráis ser como los ricos, o sea, hay que tener lo suficiente para vivir, pero no, no copiar a aquellos que ya están, pero es de, lo, de lo que están haciendo, no o sea, explotando, alterando todo lo que es el, el sistema, lo que es la vida y todo su historia, yo pienso que es por ahí, no, yo no pienso que sea por ahí, y está mal Porque escrito desde un punto de vista literario, para mí está mal escrito, viene aventurado a los pobres, ¿por qué? viene aventurado a los el claro, que come nada. y el que tiene lo suficiente, el que no es explotado, No sí. se trata que los pobres quieran ser ricos, pero los pobres no tienen que ser no sé, ricos. ¿no? Yo no sé hasta qué punto es beneficioso eh, estar totalmente criticando toda esa, esa hipocresía y tú enfermar por dentro. Yo lo que pienso es que hay que criticarlo, pero tú estás sano por dentro. Y otra forma de decirlo es que, favor, o sea, es, es una vergüenza lo que estoy haciendo. Es vergonzoso. Para mí más que, ya que, ya que sea injusto y toda la historia, y más que y una especie de violencia no... No, hay, no hay que enfermar pero para correr si uno quiere hacer un maratón igual enferma no, pero no, lo, lo que, que pasa, que para pasa para es, tener una visión libre, propia y crítica de las cosas no, no tienes por qué enfermar no, pero es eso, es continuamente estar viendo esa... esa, esa, esa, esa visión crítica de las cosas sí, que, no, es la enferma, no no no, hay Entonces, eso, no, no es una salud. Yo, claro que sí Yo, yo, estoy por, yo estoy por la labor de eso, ¿no? Pero es eso de que es una vergüenza. A ver, está más enfermo Mario Conde que cualquier persona que diga, oye, claro, vez, que es fácil. Claro, no tenemos que discutir A ver, ¿qué pasa aquí? Para mí son enfermos también. Lo que pasa es que, bueno, es suficiente. Para mí también es suficiente no copiarnos a ellos y si tener, y, y si tener como ejemplo otra serie de personas. Yo pienso que es un poco así, porque ¿qué te vas a aliar a, a Palo? Yo digo, no, la, no, la no, la no, la, que no, pues, ya, ya, no pues, ya, ya, ya lo, no lo sé. Y es la un poco... Interior, la opción es No, pero ya es un poco esa cuestión, ¿no? Eh, a de lo más fuerte, como puede ser darse de baja al militarismo y a la religión, eh, hacer lo posible para traer pocos hijos a este mundo, y sobre todo luego esa cuestión de ese pensamiento abierto continuamente, a ver qué es lo que yo realmente necesito para vivir. Y esa... ese, ese, ese el... Eh, ese consumir suficiente, no ese consumismo. Es consumir suficiente porque mueve consumir, no mueve ser tonto, ¿eh? Cada vez hemos de ir a, a la tienda a comprar si leche, le el pan o lo que sea para, para seguir en pie. Esa perestroika, o sea, un interior lo ¿no? de que durante años estábamos por aquí. Eh, nunca estamos de acuerdo, ¿no? Y de hecho, eh, cuando ha dicho que en la historia no ha surgido nada que merezca la pena, yo... Eh, más o menos estoy de acuerdo pero por algo estamos aquí ahora no perdiendo entre comillas el tiempo año tras año viéndonos no solamente viéndonos aquí sino en lo que intentamos vivir no entonces algo hay no y el tema de vivir por todos los pobres me parece un poco sádico no mi aventurado así que te están torturando jejeje. no El, el, el, sentido, el sentido es, es... Pero la mentalidad tan turbia, no con no la no vida. digo no digo sí, no, sí, no. El, el sentido negativo que se le puede dar a esto como bienaventurado es aventurado algo que está mal no es el sentido de que si tú sabes que alguien está secuestrado eh, y, y alguien ha llamado a la policía tú mismo y está en camino y puedes hablar con secuestradores y con secuestrados tú le puedes decir bien aventurado tú pero no por la situación actual que está secuestrado porque sabes que dentro de media hora o una hora va a estar en libertad es por el futuro, mientras aquel que ahora está en posición dominante con el arma en la mano, sabes que aquel va a ir al, a donde va a ir, a la cárcel, ¿no? Y, y va a cambiar eso. Entonces, bienaventurado, no por la situación actual, sino porque tú ves, intuyes, claro, el proceso es histórico, el proceso es interior, histórico hay que dejar que la historia se vaya desarrollando, pero tú ves que esto así no puede, no puede ser, no puede ser eternamente. Entonces intuyes que esto tendrá un final. Bienaventurado, por el final que tendréis. Ahora, esto Está muy bien para ti, que eres creyente, intuyes sí. o crees en este final. Pero hay muchísima gente que no le vayas a hablar de este final, porque es que si va a presente, ¿cómo va a haber este final? Si se comen ratas por, por, por, por, por, por donde sea. Entonces, es que, es que si no hay un mínimo de, de, de, de algo de infraestructura ya. en la cocina en la nevera no no se intuye al final no se intuye no, sobre todo lo los lo padres con los hijos y los hijos con mira. los padres no se incluye ¿Lo nada? intuye nada se intuye o no algo ah. que está en desequilibrio algo que está en desequilibrio al algo que está en desequilibrio eso es matemático tiende al equilibrio ¿Eh? entonces ah. eh, ya lo dijo Carlos Mañé que el capitalismo ah. termina es que termine la semilla de su propia contradicción y su propia destrucción entonces Simplemente, lo que está mal puede durar mil años, pero llegará un momento bastante en que eso se va a estabilizar. Tú puedes, tú puedes retener las aguas durante un tiempo, pero aquí las aguas volverán a su cauce. Entonces, eso es simplemente, veo que así será. Tú lo llamas creer. Bueno, por creer, puedes poner la palabra creer, pero... es pues, creencia, pero científicamente. o oh, científicamente, científicamente no. desde un punto de vista biológico, eh, no hay ninguna, ninguna razón para creer en lo que usted está diciendo. Ese es un pensamiento religioso. ¿Qué es el pensamiento débil? Que yo decía. Eh, bueno, como ya se arreglará, pues mira, que vaya bien que los ricos peor están ellos, pobrecitos, llenos de yates y llenos de caviar y llenos de tal, peor están ellos. En el fondo, el pensamiento religioso lleva esto, pero biológico. La naturaleza es así. Dile tú a un ciervo que el león dentro de más allá no se lo comerá claro que se lo seguirá comiendo el león al ciervo porque es su naturaleza es así y a lo mejor en el hombre en la, la humanidad tiene que ser así porque el cuerpo a lo mejor es una creencia, creencia también como animales como animales sí. evolucionados no, no no no aquí hay, hay dos creencias. cosas aquí hay dos cosas tú estás diciendo que sí. esto sí. es eh, va a ser así y siempre será no, no, y, hay, y, no hay, lo y, lo digo, y hay que y hay no que hacer que tengo que agachar bueno Está diciendo que yo pienso okay, así, pues, yo te digo que no pienso así, en el sentido islámico, ¿no? Eh, Dios lo hecho así y hay que arrechar la cabeza. No es eso. Yo te estoy diciendo que hay que actuar para que eso venga. No te estoy diciendo que como eh, no, no, que, que yo Como analizo yo la digo. situación y veo cómo está esto, bueno, pues así debe de ser. No, señor, yo no te he dicho eso, porque lo dicen que yo creo que es el pensamiento religioso. Y ese es el pensamiento religioso que yo no tengo. ¿qué? Que yo procuro ir cambiando y diciendo a los demás que no hay otra solución, aunque... Aunque consigan el poder en 20 años de revolución no va a servir de nada, y aunque tardemos 10.000 años, pero hay que hacer el trabajo bien hecho. ¿Eh? Y mientras tanto, pues no espero y que esto Dios lo cambiará. Pues, vale, claro vale. Es El pensamiento religioso bueno, que yo no estamos, tengo. Aquí estamos de acuerdo. Que yo, yo no tengo. El otro día estaba escuchando un poco a la revolución y escuchando lo que decían. que tal. Y, y comentaban de que se veía corrupción o con pues, una confrontación de gente de de distintos países europeos hicieron como una serie como es, llamada ultimatum por el tema de la pobreza que ha habido esta semana si el ultimatum para determinar, luchar contra la la pobreza para erradicar la pobreza del mundo este. O sea, yo eh, oigo a Jesús de Nazaret diciendo, inaventurados vosotros los pobres, y por otro lado, oigo a los gobernantes diciendo, maldita sea la pobreza. O sea, no, no entiendo esa paradoja ¿no? entre países que llaman los cultos y no por todos los cristianos y sus dirigentes, no comprendiendo lo que quería decir Jesús de Nazaret, inaventurados vosotros los pobres. No entiendo. Porque en todo caso tendría que ser erradicar la riqueza. Porque si es mal entendida la pobreza, también es mal entendida la riqueza. Y lo que está hoy mm, pasando en el mundo es a causa de esa mal entendida riqueza, no de la mal entendida pobreza. Tenemos sí? que yo aplican la palabra pobreza a lo que es miseria. ¿Sí? Para, para intentar confundir y, y desconcienciar a la gente de que son pobres. ¿Eh? Entonces, ah, no, ahora ya much, una gran cantidad de gente dice que no es pobre porque yo tengo una casa, tengo un coche, ¿cómo? ¿Y, y tú vives de un salario? El día que te falta te, te vas a ir a... ya verás dónde vas a ir. Si ¿Eh? Entonces, eso quiere decir erradicar la miseria, pero erradicar la miseria, eh, es lo que tú has dicho ahí, no, no se trata de Si, si, si quieres erradicar la miseria y el polo opuesto, hay que erradicar también la riqueza, porque la el polo opuesto... Dios, no. ¿Eh? En el polo opuesto, uno crea otro, y los, y los extremos se tocan. Entonces, se trata de erradicar la miseria, erradicando también la riqueza. Pero por eso no hay que decir bienaventurados los pobres, sino que hay que decir ¿qué hacemos con los de vida, por ejemplo? Y es una revolución? no es una rebelión, no, es una rebelión oh, no, no me siento nada agresivo ni militarista esta tarde, pero es podar a los que le sobran excesivos, y darle a los que les falta como por la puerta eso siempre podar, o dar o dar o dar eso no lo es, eh, estoy diciendo o no me entiendes o no me escuchas que de revolución militar no estoy hablando de esto estoy hablando de cambiar de la perestroika la perestroika no era militar eh, es cambiar un cambio interior eh, que es lo que en cierta manera dice el mensaje y dice el mensaje Caetano, ¿Eh? este cambio interior. Pero ¿cómo se va a dar este cambio interior? Si no se cambian los valores, no, si no se cambian los valores, si el valor, incluso valor salud, que el valor médico de categoría, el valor hospital y todas estas cosas sea, sea, sea caro, entonces ya, que el valor de educación sea una cosa especial de universidades, mejor privadas que públicas y tal. ¿sabes? Entonces ahí está el problema, cambiar los valores, que haya una calle que diga calle Antonio García, y fue un hombre bueno, nada más. Trabajó de yecero y fue un hombre bueno. Hombre, y que no, no fue ni Mario Ponte, era ni doctor -horroris, horroris causa de, de universidades, sino que fue un hombre bueno. Pocas calle. Eh, eh, eh. Entonces ahí cambiaríamos un poco los valores, pero eso no, no, no van por ahí los tiros de momento. Y, claro, mientras es poder que tiene el Estado, ¿no? Y mientras este este, este, este capítulo, este en la Biblia, ha dicho así, habrá 40.000 enterados que desde el púlpito... ¿Qué más queréis? Sí, lo pasáis un poco mal, pero, sí, mal, sí, si pero no es igual, porque si ya tenéis reino, el reino ¿no, ¿sí pues, es vuestro, no creo que... ¡Joder, si yo tengo a Matalena, que es una cruz! <risa> ya cae mandar de la ya cae no antes. yo lo digo no, digo es que el pensamiento, el pensamiento no sea de que el pensamiento tiene sí, que ser abundante no es pensamiento, es el pensamiento no tener de abundancia, abundante ¿no? eh, muchas cosas no es decir tal como está el mundo no, no se puede no pero hay muchas cosas sí que se pueden pensar no de abundante no decir, intentar, pues bueno el problema siempre es que después del de la equidad no Porque el, el mucho no el distribuir, el después el el, el, el, el, el equilibrado, ahí está, hay El hecho de, bueno, pues bueno, pues eh, yo qué sé, porque él, a veces un poco, pues tampoco es, es, es malo, ¿no? Es decir, que. Ahí está que el método, por bien o por científico, ha traído abundancia en esta parte del mundo. Lo que no ha traído es el método humanístico para saber repartir. Ese es el problema. Pero es, tú tú, tú, tú, tú, ¿tú, tú que la abundancia en humano que tienen pensamientos ideales, todo, todo. ¿Y abundante material? Sí, abundante en la comida, porque todo. Porque, ¿todo, todo. porque ¿siendo, todos siendo todos pobres, siendo todos pobres. ¿Somos todos ricos y hay abundancia incluso es material? Que nos sobraría de todo, siendo todos pobres. En cambio, siendo unos ricos y otros pobres, pues no no no basta, ¿no? Si todos pobres, somos ricos. No, no. No en este mundo, sí. pero en el mundo en que yo hablo del cambio. No, yo no lo he contradigo, no, no lo he hablado. los pobres está bienaventurados los ricos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué representa un pobre? Representa un ejemplo de vida. Un ejemplo de vida no lo va a representar un rico porque sería el caos de otro. Entonces, ¿qué ocurre con un pobre? ¿Qué entendemos aquí por pobre? Porque, claro, si entendemos como miserable, claro que no sirve. Pero pobre sí que sirve como la persona que se gana su sueldo que trata de vivir en armonía con los demás, que trata de buscar unos límites ecológicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién da ese papel? El pobre, porque sirve, porque es un ejemplo. El otro no sirve. Y, y yo pienso que es bastante, bastante simple. De la, la, la La cosa, bueno, para ti será muy simple, para mí no. Cuando bueno, se escribe esto hace 1900 años, eh, el pobre eh, es paupérrimo, es miserable. No es del pobre que dices tú incluso se preocupa de la ecología. Eso es un rico. Tú eres un rico de hace mil años. Eres un súper rico de hace 500. Tú en tu casa tienes más comodidad que Alfonso X el sabio, rey de España. Lo no sabes, decí, yo creo que. Sabes un rico y te ven agua caliente. Yo creo que es así tu bajado. No, la, la condición de no, no, no, salario es la misma hace dos mil años y tal que los rico ricos bien. tenían me menos cosas hace dos mil años, que los pobres tenían menos de acuerdo, pero la situación es exactamente lo mismo, ricos y pobres, pobres, pobres explotados y explotadores y esto hace mil hace dos mil, hace tres mil, hace cinco mil y hoy día es exactamente la misma situación que tú le quieres dar otra interpretación y tal, pues haces tú pero ¿qué es eso pero no, le voy a dar a que, que tú me, me expliques explique. Gracias, sí. <risa> Gracias, maestro. No, pero claro, que, frente a la tuya, es que no, es bueno, claro, claro, pues que es que es que es que es que es que es que es que es que es lo es que es que es que es yo, no, no, yo lo no, lo es que no, es que es que te que es que es que es que es es que es que que es que es que es que es es que es es que es es que si me estás diciendo el calor te cae mal Eso como lo no tengo que interpretar yo? Con las dos mías, que te parece que no me voy caliente. Eh, pues, sí, pues, el... lo estás dando. No, pues el valor de Argumenta y déjate, de decirte, es invocador. Yo, eh, yo he argumentado. No yo y claro. me diga que mi argumentación no, no es así. Los pobres de hace dos mil años no son los pobres de hoy. Esto pues, es, por tú yo tú ya, que es una realidad. situación estratégica del capitalismo. Sí. Los pobres de la India no son los pobres de España. Los pobres de Alemania viven mucho mejor que los pobres de España. Defende, pero eso defende, tiene que ver. No, el, que no. Es verdad que el rey Alfonso X el Sabio vivía mucho peor que lo que vi, como vivo yo ahora. ¿eh? En el sentido de comodidad material, materiales, no de ser servido, porque ser servido sí vivía mejor. Pero, sí. pero eso es, es la evolución histórica. Seguimos siendo explotados aún teniendo uh, una casa con televisión. ¿Entiendes? Seguimos siendo explotados. Mientras aquí, hace dos mil años, o ahora, no te repartan lo que te corresponde, siempre dirás, eh, esto no es justo. Eso es todo. Da igual si ahora hay, ver, ahora hay, el, tele, el, hay tele o hay sabe, el, un el, grifo que ahora ya te iba a es es es, dar Para ayudar. que quede bien claro que no, es, que no es apología de la pobreza que tengo que hacer. yo. Lo entiendo. ¿eh? Si Tony lo entiende de otra manera, sí, yo también, por eso muy bien. Eso. Muy bien eso. Yo no. Yo no hago apología de la pobreza, que es lo que hace la biblia ¿eh? Yo hago apología de la de lo justo, de lo justo está en el término medio, no pasarte, claro. ni por la riqueza ni por lo miserable, y la Biblia no habla de esa de esta justicia que yo hablo, habla de la conocida de la pobreza, ¿Sí? ¿por qué? Porque de la situación claro. de miseria, claro. pero de pobreza, no, no es de que de todos de trabajemos, no es todos miseria. trabajemos y tengamos todos de todo, esto no es la idea de, de, miseria. Es de la miseria, sí, es de injusticia, porque no habla de los ricos. Entonces dice, hay de vosotros que ya tenemos que no soy Sois saciados porque no somos saciados todos. Pero cómo que no lo... Porque no es lo que es un libro. ¿Por qué el libro? La Biblia es un libro. Sí, aparte. Pero bueno, pero sí que habla de los ricos ese libro. Yo, yo ah, Bueno, ya lo entiendo, pero yo no entiendo. Eh. La idea de la no entiendo el libro, pero no es. La idea de la justicia, no. la idea de la justicia que podamos vivir. hoy queramos sí. aplicar la, la vida que hay que vivir es, es idéntica identificar a la idea de la justicia de pobreza o sea, cuando una persona decide involucrarse en lo que es la justicia no puede ir haciendo divagaciones de que ahora me conviene esto justo, ahora esto medio justo no eres radical, estás pues, con la justicia como no, no lo estás o sea, no, no existen los pelinos bellos, sin embargo existen existen porque existen las personas y hay multitud tipo de, de caracteres y multitud de, de, de, de formas de captar las cosas, ¿no? Pero sí. el extremo es, es radical. La riqueza o la pobreza. Pero la justicia sí. o la injusticia. Pues no. Ni riqueza ni pobreza. El término lo justo sería todos, ¿Es que no, más o menos igual. La y, y no hacer apología de la pobreza aquí ni, ni ah, criticar a los ricos, no, sino más o menos igual para para pero todos. Pero todos si esto, no, esto, si pero ahí es donde Tony dice no, que me contradigo no, y yo, yo lo tengo muy claro. Esto. No, no, es, que es darle el distinto valor a una palabra pobre. Tú le das un valor que actualmente se le da de negativo, tal, y nosotros le damos el valor que le da a Jesús. Él va a decir, mira, aventurados los que nos están torturando. Aventurados es los que están ah, trabajando y no hacen ah, daño a nadie. Y... Ah, Pero bueno, no, en el sentido actual de decir... que nos temblamos de pobre. Trabajar, vivir, tener de todo eh, lo que vayamos produciendo y que eso sea para todos y que nadie se quede más. Eso es todo. Eso es la pobreza. Ese es el término positivo de la pobreza. ¿Qué es lo que tú dices? No quieren que la palabra pobreza es igual, pero lo que tú estás diciendo también está bien, si ¿sí es eso lo que estamos diciendo. En aquel tiempo, Miguel, pobreza no era ni lo que es pobre aquí, era más bien esclavitud, en un país dominado políticamente por los romanos, culturalmente por Grecia. Pero ahora también es, no por Estados Unidos. No, no, no, pero pero y ahora también, sino que se lo pidan a los palestinos que viven en Israel. ¿Eh? A ver, ¿qué es pobreza? Entonces, en aquel tiempo, pobreza era más parecido a miseria, ¿eh? A miseria que, que a pobreza. Pero sí, ha sido miseria hasta hace cinco minutos. En yo yo Europa. No, sé, no sé si, si antes se veía... La cosa está mucho más cara que ahora. Porque, por ejemplo, hoy encontramos con miles o millones de obreros en el mundo que no tienen claro cuáles Porque como tienen dinero para derrochar, para comprar, para vender, para hacer especulación, como hacer los ricos a pequeña escala, como se tienen pues, una serie de cosas que antes, como ha dicho el Romeo, eh, pues comparándolo con un rey, no, pues no lo teníamos un rey. Entonces, claro, parece que somos como ricos marquesos con el eso. Entonces hoy no encuentro yo que se tenga tan claro lo de la riqueza de la pobreza. Por eso he dicho de que si no se quiere hablar de riqueza o pobreza como dos puntos extremos, para no chocar, pues se sí. inclina uno hacia la justicia y entonces es cuando se aclara un poco las cosas, claro, claro. porque dices, bueno, justicia, una persona justa, ¿quién puede ser una persona justa?, no quién lo es, no, quién puede ser?, porque que me digan, un rico millonario, por ejemplo ahora está el, el, el famoso este Billy Gates, que es el considerado hombre más rico del mundo ha donado no sé cuántos miles de millones, ahora se le considera un hombre o se le intenta por los medios de comunicación la, eh, presentar como un hombre benefactor del mundo. ¿Cómo, cómo que es eso? La, la justicia en boca de ese hombre es un insulto hacia la humanidad. La justicia en boca de un rico, de uno que tiene millones, de uno que tiene empresas que explota, es un insulto hacia la humanidad. ¿Quién puede tener en boca la justicia? ¿Quién? Entonces, si pueda tenerla, entonces sí que se puede diferenciar, se puede aclarar un poco de ricos pobres y todo eso. Pero desde luego poner en contra de un tipo que está amasando millones o que, o que es muy bueno, es muy bueno como muchas veces tal, pero, joder, que como económicamente no veas viable, agarrado a las leyes para fin de preservar su empresa y tal, hay cosas que que se aclaran solas, ¿no?, pero hay que a lo mejor buscar esa definición más concreta. Más, más porque desde luego ricos y pobres chocan, hasta con los mismos pobres chocan, ¿no? Ahora, una pregunta, eh, hay, pues, supongamos un empresario que gana mucho dinero, digo que eh, tiene una empresa que va muy bien repartiendo el beneficio, y como va muy bien todo, pues, lo menos, pues, nada en abundancia. El de otra empresa, que me impresionaba también, y entonces cuando empezó a como con lo los números también se reparten todo, y nada, diríamos, en los límites de lo básico. Entonces también había desigualdades, aunque repartieran los derechos de la de Es que, es que, en el sistema actual, eh, o sea, intentar jugar con unas reglas de juego que están hechas a favor de los de siempre, es arriesgarte a ir... Eh, en el, el doctor, en el mar que va a subir una cresta de una, de una ola hoy baja, ¿sí me entiendes eh, el sistema está hecho para que haya empresas que se coman unas a otras, que se, entre ellos, se devoren entre ellos mismos, entonces está sujeto a eso. Pero en un sistema no político, sino de cambio de la persona, ya no existe eso, de que una empresa va mal y otra va bien. Son empresas, y pierdo el sentido que tenemos hoy de empresa, que puede ser que le vaya bien, que gane... No le... que entendemos hoy de empresa, que puede ser que le vaya bien, que gane mucho, gane poco ya no se trata de que gane mucho, gane poco que abastezcamos de productos a todos y que trabajemos lo menos posible porque como decías, con dos horas al no, día habría, bueno trabajaríamos sobrado entonces, en el sistema actual pasaría lo que tú dices, claro que sí pero, en el sistema del cambio de la persona, no tiene sentido eso, decir si la empresa gana más, de que yo ganarán menos, claro si estamos hablando de la realidad de lo que estamos aquí en parte... De... De claro, es, es que de hecho pasaría esto, esto Dentro ¿sí? de, de, de un mismo sistema... Ah, la... Pero es que se es es quiere que jugar es con estas reglas de juego, hombre. Sí, ¿no? es que para cambiar no, el juego de la organización social, mundial, el, la pedestroika anterior, el cambio de la persona... Esto no puede en en 4.000 no, años, pero mira tú, de, que allí... la, la, la, las empresas del, del Estado, en plan ruso... De ¿cómo no acaba? Ya, pero de todas maneras, el ejemplo de Jesús al joven rico, no le planteó, pero a ver qué va a pasar si luego después resulta que harás esto, o cuando Zaqueo dice, maestro, dice, yo ahora ya devuelvo cuatro veces más de lo que obtuve, tal y cual, que al cabo de pocos años se quedaría otra vez ¿eh? a cero, pero no le plantea, pero y si con esto resulta que vas a, a, a crear una situación en la que tú los, tus obreros tendrán mucho, los de, del, del otro lado tendrán tanto, es igual, se trata de tú, que empiezas ahora a cambiar, déjate el, el, el dinero que, que, que vayas creyendo qué va a pasar con él. Tú cambia, déjalo y conviértete en uno normal. Y todo se irá equilibrando. Si tú, y además serás un ejemplo para otros. Pero cuando tú estás gestionando a la dentro del sistema, ah, el AI, que hay, que tú que eres cuatro, estás tú inmerso, tú lo estás haciendo en la impresa y un de parte de los beneficios. Ya, entiendes. Es lo que... Es lo que dentro de la dinámica del juego social, del capitalismo no la mitad, es muy Ya. Estamos ah. reablando, pero... Pero, ¿te acuerdas lo que dijo y menos? Juan Jimeno, el de Quesos, Quesos Jimeno, de Mercapalma, eh, que vino aquí. Si sí, hay que repartir los beneficios y quiero crear un nuevo tipo de empresa que esto y que gestione el otro porque los bancos son los causantes de la inflación y no los sueldos de los obreros y tal y cual, hay que repartir el ganancias entre los obreros. Yo hace tiempo que veo a la furgoneta de queso Jimeno le digo que eh, Jimeno ya reparte entre vosotros. No, qué va, él quiere crear un nuevo tipo de empresa, está en la cosa de abogados, política pero mientras se muriera de viejo y siguiera con su idea muy bonita, ¿me entiendes? Porque mientras no sea como él quiere, no la puede hacer porque pueden pasar según qué cosas. Hazlo ya, hombre! échate de rollo! Lo único claro que tenemos es que el gemeno. justicia, una división entre, digamos, ricos y pobres, que lo hay, ¿eh? Y eso es lo único claro que tenemos. Luego, la configuración de un sistema social en el cual, como dice José Luis, dos horas a un día y toda la historia, etc. Muy bonito porque todos nosotros planificamos aquí lo que, la vida como sería o como debería de ser. El cristianismo mismo, también la configuración de una sociedad ideal. Pero estamos dos mil años intentando configurar esa sociedad ideal que se lleve a cabo. Teníamos el ejemplo luego del marxismo entre cometes, como algo más o menos, en lo, entre lo, en lo cual el trabajador podría tener que dijéramos una igualdad y mira cómo acaba el asunto. ¿Eh? Como las completas de la cada uno por su lado. O sea, es que son cosas que, claro, luego, siempre estamos, en parte, como diríamos, dando vueltas al mismo pano en sentido social. Ahora, que el cambio de ser persona a persona, pues bien, ya lo sabemos, pero sí. está ahí la cosa. Mira, es y, un ejemplo mira, para mira los demás. Toda toda la, la, pero a nivel social, escama como están las cosas, escama sí. malísimo Porque hay sí. gente que, cuando has dicho, pero es que yo acabo ya de ese término, sí. que sí, si el desequilibrio quiere de equilibrarse, pero hay gente que muere desde y morirán desde equilibrio. el equilibrio, y nunca se le equilibraron no, a no. esa persona, a la sociedad de futuro a las generaciones posteriores. ¡Cárcel equilibre! Y, <coughs> y, por supuesto, que no se llevan a cabo las ideologías, pero diseñamos una más de todas de, de, de ellas, una forma de vida, que antes de él, a lo mejor había otra, el trueque entre los primeros primitivos, tal, pero no valió, porque si hubiese valido el hecho hubiese perdurado, hay una, un, un versículo bíblico que dice que lo que es de Dios permanece y lo que no desaparece. Pero macho, lo que es de Dios es que ni permanece ni, ni, ni está. Está en la idea, está en la forma de vida de cada persona. Pero como algo social, yo sinceramente, pues eh, mira, no creo que lo no llegué no no a mí. En el plan realista mío, propio, o pesimista como que hay de los demás. Pero quiero decirte que. Y a nivel personal hay que luchar, dar la idea y tal, porque, claro, cambias tú hacia el mundo y todo eso. Está bien. Está games, está hablando, y, claro, lo, lo que está discutiendo aquí, lo que se está hablando, claro, lo que reclama ahora el motoneo, que es este cambio un poco social, repartir en la podar y salir. Es justo, también Es justo porque está pasando necesidades. Yo creo, a mi manera de pensar, que es la única revolución que yo la carta que escribí, que ya estaba que Yo creo, pero claro que eso faltará a lo mejor, entonces le faltarán 500 años, pero cuando se mentalice Sudamérica, se mentalice África, se mentalice como, como está Europa ahora mismo, de no nacer los matrimonios uno o dos, y cuando pasen 500 años ya veremos, a ver, a ver quién lo va a ver, eso sí, quién lo va Yo creo que es la mejor solución, que haya un puesto de trabajo para cada persona, o, o para tres o para cinco, va bien todavía la cosa, no los que hay ahora que hay 10.000 para un puesto de trabajo. Yo creo que es la única solución para arreglar, para arreglar la cosa. Claro que lo verá, pero es lo que ha dicho Juana, es la mentalidad también. Un empresario, empresario el, no el, va a repartir. Pero empresario ¿Cómo va a ser tu empresario, si los empresarios cuentan con las la, la manos de los demás, no con las de ellos? Entonces, a buscar obrero y para y yo subo, y ya Cuando no tenga en ese trabajador, ya veremos, a 500 años a lo mejor, pero... Yo creo que, claro, ahora mismo están allí en, en Andalucía, la aceituna. Allí la gente ya no quiere ir a la aceituna. Pero están marrocos allí. El pueblo como José que es como esta, este pequeño, que había más de, más de 40 marroquíes allí. Y los que quieren, quieren que gustar dicen, eh, tenemos moros! Que en la despensa todavía era, pero cuando la despensa se vaya vaciando, para mí, el, el, yo creo que a lo mejor me equivoco. A lo mejor me equivoco. Yo, yo, yo creo que... Eh, aunque en eh, la aspecto de riqueza y pobreza y aunque un empresario ahora, o la inmensa mayoría de empresarios, empezasen a repartir beneficios, sí, bueno, las cosas continuarían exactamente igual. Todo, ¿Sí? ¿Por qué? Porque, eh, porque eh, el obrero es tan imbécil que querría luego, bueno, más. Entonces su mentalidad, su mentalidad quiere ser rico. Y por mucho que le repartan los beneficios va a querer ser rico entonces no sirve para nada es decir el, el, el, el cambio no, no se va a producir aunque no quiera ser rico es del problema es de valores porque si a un obrero se le reparten los beneficios primero no habrá ningún empresario porque el empresario está formado en el egoísmo de ganar dinero y si no no es el él no es de la el empresario segundo este obrero que le reparten los beneficios y yo que estoy en el paro Habrá tal desfase, tan brutal, que tampoco es justo, tampoco es justo. Entonces, que no tendremos que liar nosotros, entre nosotros, los obreros con obreros, que habrá clases sociales. Aquí lo que pasa es que, no se sé quiere reconocer, pero esta mentalidad es un poco como la del grupo ese tal que es mirando a izquierda, que podemos decir. Entonces, no hay más solución que la que dio Marx, que era pasar por el Papá Estado pero por un Papa Estado, no como Ahora, por la Rusia, que resultó ser un parrastro, sino un Papa Estado auténtico y de verdad, justo, hasta que después las cosas funcionen ya, incluso sin Estado. No hay que pasar por el Estado, no hay que ser anarquista es ni tener tabla, ideas es, ideas chorras para salir de eso, hay que pasar por un es, Estado honrado, fuerte y potente, que se coma a los capitalistas y que digan, no, no, no, yo, porque aquí tenemos leyes, de, de cooperativas y porque los trabajadores no hacen cooperativas de aquí, porque tienen si pereza mental de leerse los estatutos, de repartirse, no se van a fiar entre ellos, si sí, por aquí tenemos compañeros que han estado en cooperativas y sí, han salido y arruinados por la maravilla, no viene una de las casas. Por eso digo que hay que cambiar los valores y pasar por una faceta de papá estado, fuerte, potente y honrado. Que no, de nada, no, no, no, no, no, no. Sí. No es de coche. Sí, el comunismo allí fue lo que el cristianismo del Vaticano. No te olvides. Sí, sí, el ya, comunismo ya. de Rusia ya. fue el cristianismo del Vaticano. Sí, o sea, pero eso no tiene nada es que ver. ver. Digo que decían lo mismo. Que era una fase para después de eliminar. Lo de lo de decía Marx. mal, pero no lo decía Stalin ni mucho menos Lenin. No, no. No decía Stalin. Claro, en la letra está todo bien escrito, ahora después hay que ponerlo en práctica. La frase esta de repartir beneficios es el símil, un poco contradicción, porque tendría que haber beneficios. Claro. Tendría Es decir, ya tendría que producir, pero es un beneficio, producir para comer. Claro, claro. ¿Y serían beneficios esos que no de de pero al fin y al cabo ayudar al uh, máximo a, a, a, a, a uh, las personas <risa> siempre la <risa> idea <risa> de ayudar máximo ¿Tienes? que vas a equilibrar y a distribuir ¿no? A ver, no, ¿no hay no que los ecos en que tienen un monte y viven y lo reparten equitativamente creo o lo hacían esto antes lo hacían Sí, sí, hay monte, tienen un caballo, caballo oveja, oveja, oveja y todo, y luego eso es para todo. O sea, ¿Y no ahora uno tiene que de lleva diez y el otro lleva uno, no. O sea, es que no hay empresario porque pasan en las, en las ¿cómo se llaman, en las comunas de estas donde hay para y no hay empresario, y esto es lo, lo interesante. ¿Es, es una cooperativa, no es un empresario. Entonces ahora que ya lo hemos aclarado un poco, volvemos al mensaje y veréis, mi repulsa, y, ah, vosotros pobres vais muy bien y vosotros ricos estáis muy mal, ¿no, señor? No, sí, señor, sí, yo, sí, esto sí. es? lo que yo intentaba decir, Pero yo también lo que veo es, eh, es un poco eh, aquello de donde está vuestro tesoro, vuestro tesoro vuestro corazón. de cierta manera, ves a las personas y sí que eh, quieren llegar a poder ser como aquel que tienen en, en la cúspide, ¿no? Aquel que tiene mucho dinero y puede vive desahogadamente, que no vive desahogadamente, para mí es un calvario esa vida, pero bueno, haya cada uno lo ve de una manera, ¿no? El otro día estaba en una reunión con, con el comité de, de la empresa y tal, con trabajadores, y me estaban diciendo cosas, no, pero ten en cuenta que tú tienes un club de publicidad, y digo, un momento, digo, no eres tú que me tienes que convencer a mí, de lo bien que puedo estar yo. Hay que ver la desigualdad que crea, y que está dirigiendo, que para mí el empresario, y en este caso es el director, director, que van a un director de cine centro, que es un director de teatro. Es algo que, que quiere dirigir, pero por el placer de dirigir a esos trabajadores, ¿no? el decir, hacer los cosas bien hechas, ¿no? Yo no veo sé así, yo no veo... La mentalidad, la mentalidad... el económico, no, es placer. Bien, allá está, ahí está. y ya estamos, ¿no? Pero es el hecho de que... Yo tengo que convencerte, ¿no? Pero tened en cuenta que tenemos un ritmo una televisión, que, joder, que puedo tener de vacaciones pariendo a la montaña, que tengo unos días libres, momento, un momento, un momento, un momento. Eh, vamos a ver, yo no te tengo que convencer de que tú tienes todo eso. Hay que ir, hay que provocar ese desequilibrio en donde estamos viviendo porque de hecho es posible, o sea, por pura lógica, por puro razonamiento, o sea, es posible que lo que está arriba está, está desorganizando lo que está pasando, ¿no? Ahí esa esa, esa desigualdad, esa, esa no, no eh, esa balanza equilibrada, ¿no? Es, es que es así. O sea, no, no es por irse con, con paranoias, ni, ni, ni, ni tonterías de, de revolucionarios, ni, ni de izquierda ni comunistas, ni nada de eso Es una pura lógica. Es decir, eh, el Estado te dice, mira, para mantener el Estado, tú cobras 100, pues vamos a quitar 12. Vale, esto que cobras 200, pues vamos a quitar 24. Porque es necesario que lo que tú quitas, de lo, de lo que tú estás dando, para mantener este Estado, este, este Estado de cosas, ¿no? Este Ese Estado de bienestar, que tendría que ser al revés. Como está diciendo, el bienestar del Estado, no el estado de bienestar. Pero entonces. Eh que bueno, que quieran en el Estado, yo no es. Por eso no, no, no, no. Pero no, no, no se no, dedican a la política. No están en el bienestar. Por eso, su tesoro, su, su tesoro, es esta... De aquella manera, ellos no quieren estar con estas vacaciones de dos días, mil por semana, un, un, un sueldo que te va a separar, poder comer... Ellos tienen su tesoro, que es otro. Es el hecho que el, los pobres tienen otro tesoro, en teoría, ¿no? Podrían tienen otro, otro tesoro, que es lo espiritual. Y, vamos, a, vamos a por otra cosa. De hecho, entonces, ¿por qué un empresario, que es lo que ya dice Cayetano, ¿por qué uno se puede hacer rico costar a los demás? Porque ¿Dónde, lo, ¿Dónde lo está diciendo? Si nos quitan un dinero a nosotros para mantener lo que es un país, una comunidad, un pueblo, una ciudad, ¿por qué el que está produciendo se tiene que dar toda esa producción para él? ¿Por qué? Claro, es lógico, no encontraremos ninguna ley que nos esté diciendo, es que el sí, sí, sí. hay unos valores sí, superiores. Por el recorrido de crecimiento espiritual, cuanto más creces, más distribuyes, más quieres ayudar Claro, pero si eso lo es bueno, lo... es, son estantes en el corazón. Pero, lo espiritual está muy bien, pero después de haber cenado, como hemos dicho otras veces, tú estás en la Seguridad Social, ¿por qué yo tengo mi hijo, o mi hijo tiene a su padre, ¿eh? Se le va a morir en la seguridad social y si lo lleva a los Estados Unidos, carrera, transfusión de médula, de no sé que puñetas y tal, va a vivir. ¿Por qué? ¿Lo ¿No ves? Tomáis es es valores. Es medico, ¿No ves? Hay valores. ¿Es médico en Estados Unidos? ¿Es médico o es banquero? Claro que es médico. No. Para mí es un banquero médico. No, sí, no sé, para mí es, es un banquero médico. No, va a un enfermo de España que lo cura. Para mí es un banquero médico. Porque pagando eso el fútbol... O sea, escucha sobre Entonces, eso de, de las salvaciones, en otro el pueblo, en otro no, pueblo, vivimos no, de es los No, porque vamos sí, a ver. Sí, un banquero hombre. Tú, si eres ¿verdad? un buen profesor, si eres un buen sí. profesor cobrando 100 y cobrando 500 mil. ¿Entiendes? Si eres bueno, eres bueno. Por mucho que cobres, es un jugador de fútbol, cobrando 150 o como puedo cobrar yo... No, la letra que es la letra diferente de la ciencia. No, no es, es que, que ya, es por pura lógica. El, el médico que lo cura, a lo mejor cobra su salario normal y corriente, pero, pero, hay, un, pero hay un hospital bueno, bueno. Sí, sí, hay un hospital además, que tiene unas habitaciones y tiene un lujo, tiene una categoría y vale 8 millones, pues eh, que se ha ganado la estamos pero es el fin de las cosas no, no, es que no me interesa, el fin, me interesa los valores, el valor, si el valor es la vida y con dinero se consigue más vida entonces, ¿ves? ¿qué pasa? Tenemos que poner, qué no, vos, entonces, ¿tú? tú tendríamos que, que pagar el 12%, a lo mejor tendrías que pagar el 25%. Para, para que, que la, la seguridad, seguridad social funcione como puede funcionar. Pues tendríamos que pagar todos, que tendríamos claro, que trabajar todos, porque si, no, no, si alguien no quiere trabajar, y nos de arriba, claro, son si los que no, si no quieren trabajar, tenemos sí. si no, si no quiere de poder todos sí. no trabajar claro, no me para, Pero si es que no trabajamos, nada. no comemos. Escucha, y no ha, funcionan las cosas. Ha, hay un montón de gente que ha ido a Estados Unidos y ha muerto, no la han salvado. Lo que pasa es que, estadísticamente, eso es, eh, aquí, cuando se supone que un enfermo es terminal, no pueden hacer nada por él, lo dejan allí como el, el lo que nos mueve la medicina es el dinero eh. se sí, caramba, ¿eh? de meterme yo con esteos oh, sí, la joyería y... pero la idea el machacándome eh, en mi abuelo que no tu estar bien con dios Y sí, a todos los sacerdotes de todas las religiones los mandas a paseo, en aquellas palabrotas que decía, mandas a casa de una puta y de bien. Pero había una señora, una vecina, una mujer, que iba cada día a limpiar las, unas cuantas salas, qué sé yo, de la, del convento de las Agustinas estaba un poco más arriba o ya no existe este convento, parece que hay un banco y había un, estas monjas en un colegio y tal recuerdo estos dos casos muy importantes muy curiosos esta mujer cada día a limpiar allí al convento las salas de donde se hacía la escuela, de, de niñas, y, y me dice un día, pero no tú siempre estás hablando lo mismo, y si ricos y si pobres y si... Y, y, pero tú, de, de, de estar tú en su lugar, de ser rico, ¿eh? haría lo mismo, o de ponerte la oportunidad de poner una, una empresa, un, un trabajo, en ¿eh? fin, en su lugar que es lo mismo. Porque yo dije, esta mujer me ha dicho esto y es fantástico. Es que tiene razón. Seguramente yo en su lugar haría lo mismo. Pero, ¿por qué tengo que pensar así? Y después veía aquellas monjas que pasaban por delante de mi casa, a veces por la acera de enfrente y a veces por la acera misma, que tenían que ir con cuidado con los escalones que veis aquí en la foto. Y se ve que lo hacían a propósito, pasando por la acera nuestra de la casa. Delante de nuestro portón aquellas monjas, Sí, es antigua. Y entonces yo dije, caramba, mi abuelo que siempre me habla de ayer Jesús de Nazaret, el carpintero, esta cosa de los pobres, estas monjas que pasan por allí, se es antigua. Dice, es antigua, claro está, porque yo soy el malo de la película. Yo soy el demonio. ¿Pero qué me siento yo? ¿El demonio? Oh, siento en mí mismo que soy simplemente un obrero, un trabajador. ¡Caramba! Entonces, estoy contento de que pasen por aquí. y se muy... ¡De adelante de un pobre! ¡Ah, caramba! Ya no miraba ni me sentía yo, <coughs> el revolucionario en contra del Vaticano o no sea protestante porque ya, ya, ya hacía muchas andanzas con las iglesias protestantes de Palma y después caramba yo decía a Juana, no me nombraba Juane, Madal Joana permite un rojo de estar yo en su lugar haria lo mismo también pienso que ellos no están en mi lugar. Y los ricos no piensan como yo. Entonces, ¿por qué tengo que pensar yo, ahora, siendo obrero, como ellos? No, aquí no. ¿No? Trabajo y no me hago rico. Se hacen ricos los otros. Entonces, ¿qué pasa aquí? y me voy con ellos, basta decir a Pomar, a Luis, mira si tus padres me dan un poco de trabajo, mira, ya me he abierto las puertas enseguida. Y yo, claro, venga, y esto lo he dicho tantas veces, caramba, como sueta, venga, venga, venga, no voy a conformarme aquí, me, que me deis un, un, un, un, un salario, no, no, no, venga, venga, venga. Y, Luis Fomar, a lo mejor habría dicho, sí, sí, sí, sí, Ve, aquí tenemos un local y puedes ser tú el puño aquí, venga y platería en marcha y seguro que hoy de estar vivo eh, viviría en zombidas, eh, vecino suyo, tomaríamos el café continuamente a, a, a, a la salud de, de, de, de los de Zambida, de todo el mundo, que hay muchos zombies. Sin embargo, no, no, me dije a mí mismo, no es por aquí. No. Este Evangelio de Jesús me llama mucho la atención. Y estos sueños que experimento, que aún yo no conocía la palabra viaje astral, estos sueños y estas ideas de Jesús, no, no, no, no, venga, a la lucha. ¿Y cómo? a la lucha, eh? contra mí mismo, y a veremos qué pasa aquí, Farem un poco de chaperrún, que mi madre me lo decía, tú eres un poco de chaperrún, eh? eh? faremos de chaperrún, a ver qué pasa aquí, no a toda la idea que venía a mí de, de subir, ¿subir que. Sin embargo, después ya conozco a Mandalena, nos casamos ¿sí? Cuidado. ¿Y estos obreros? este quiere que trabaja con nosotros? Es que todo lo tiene siete. No. este de las viviendas, 14, El otro, nueve. No, no, no, no. Mandalena, nosotros... No. Y estuvimos sin casa, porque claro, cuando derribaron esto de la calle San Miguel, estuvimos unos meses allí, y de mala manera, porque no cambiamos. Fuimos a vivir a su casa, de la madre, de Madalena, el San también. Pero no, tampoco estamos en condiciones de... Pasamos cuatro o cinco años. Después nos dieron la vivienda. Ahora, Ahora, si viene un niño una niña, ahora hombre, uno... Eh, cuidado, eh, cuidado. La, la viene trabajaba un poco, y yo trabajaba otro poco, y viene la Lucía. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Es Dio por resultado que mi hermano era soltero y trabajando en las bombas fúnebres, una cosa ganando ganábamos y más yo, mi madre vivía con él, o él con mi madre allí, en una vivienda, y después tuvimos ya la ocasión y unas pestillas para comprar este piso, que ya era era muy caro, ahora causa risa, porque nos pedía el dueño 800.000 pesetas, y nos lo dio por 750, o sea, 150, pesetas este piso, y después un poco de la lucía que cobró en la fábrica esto de, de pantalones vaqueros que cerraron allí, partieron un poco de dinero, qué sé yo, y más también ayer, tenía otro poco de la pensión que había cobrado, unos muebles nuevos. ¿Eh? No sé. Resumiendo, puedo decir, y con Sí, cuando no, se dice con propiedad. Que desde muy joven... ¿no? Nunca he pensado cambiar el mundo. Nunca he esperado milagros de la Virgen. Sí, espera la Virgen y no Jordi. No. Nunca. He esperado, ¿no los gobiernos lo arreglarán, los partidos políticos, las religiones, las sociedades así o así. ¡No! ¡Pilastres, podastres, pillos, ladrones y asesinos! ¡Todos! Los mandamases del mundo. Y entonces esta idea para mí mismo me ha producido y entonces hay, no solamente Satoshi, sino. Esto que decimos el callo, de las manos, de las herramientas, el callo, este callo, diríamos, en la mente, digamos, mental, de que, no. Lo que pues ha dicho Domeo hace un rato, eh, el papá, que lo arregla todo, la dictaduras. sí, pero yo ya dije, en una ocasión a los bajáis ahí, en el círculo sudiano queréis hacer un Edificio de Paz, el Edificio de la Paz en el Mundo. Empezad por vosotros mismos, nosotros mismos, empecemos a hacer ladrillos, cada ser humano que sea un buen ladrillo, después ya veremos de hacer el Edificio, pero ¿cómo vamos a hacer un gobierno, una dictadura? que imponga aquello, lo otro, y ¿cómo? ¿Cómo si no cambiamos todos, cada uno? Eh, eh, tenemos China, tenemos Rusia, Cuba, pero esto de Rusia mismo, en unos momentos dados parece que cambia un poco la cosa y tienes un, un, un poco de trabajo, no hay paro, hay esto, de... pero aquello se cae, este papá que tiene que arreglarlo todo se muere y quedan los seres humanos en aquel país completamente huérfanos, huérfanos del papá que lo arregla todo. Y qué pasa otra vez, que estos huérfanos, como que no han cambiado ellos, Oh, cómo debe estar Rusia! ¿Cómo deben pensar todos los rusos? Uno por encima del otro, a ver quién sube más arriba, con los... ya hay allí dinero? ¿Rublos? sí. ¿Quién quiere más rublos? ¡Más arriba! ¿Eh? No, no... Yo creo que está bien discutir todo esto que he oído hoy, y que oigo en muchas reuniones, pero... ¿Habéis pensado alguna vez mm, que es bueno, y es bueno para todos? Decir algo. Decir algo de la experiencia propia de la vida. Algo de, por ejemplo, alguien que me diga así, bueno, me lo diga, hay algunos que me han contado ya esto. No voy a contar, o de, a citar el pecador, ¿no? el pecado, que en este caso no es pecado, es una buena acción estos días que han dicho. Voy a decirte algo, Cayetano, a ver si, si me entiendes, o a ver que me han ofrecido algo en el trabajo más dinero y más poder, poder mandar sobre otros. Y otra cosa que me la cayó, así para no citar por ahora, ¿quién me dijo esto? Yo le dije, ah, ah, ah, ah, me parece que empiezas a pensar tú, tú mismo, me parece que empiezas a tener la idea clara de lo que es lo Si no, no, yo callefano, les he dicho que no. Y gracias. <coughs> El salario que me dais y, y punto. He conocido otras, pero ahora recientemente ha pasado este caso. De un hombre por aquí. Y esto es fantástico. Saber decir no. Y aquí. Claro, encaja aquello, aunque esté escrito a, a, a tontas y a locas y qué sé yo, pero hay algo que se puede encajar con esto de cuando Jesús está los pues, 40 días en el desierto, allí pasando hambre, y no dejemos la parte esta, eh, pero la idea que hay allí, que va Satanás y le dice, ¿Y que estas piedras se vuelvan pan, venga, O sabes qué, ves todo esto, si te tiras de abajo de esas montañas, todo esto que hay abajo te lo daré. Y Jesús, al cabo de un buen rato, dice, está cansado de Satanás, dice, ah, va ahí, ¡largo! ¡LARGO! ¡Satanás! Es bastante difícil, yo lo comprendo, bastante difícil decirse a uno mismo, No, basta. Pero cuando recuerdo a aquellos que a veces os he contado, que me voy a la Rambla, casa del el señor Luis, un cónsul de Bélgica, así que ha ya me han hablado de ti, me han telefonado. Toma, aquí tienes esta tarjeta, te vas a tal sitio, a empresario tal te dará trabajo. Bien, gracias era un segundo piso, cuando bajo dos o tres escabones, que eh, me acompañaba un poco al a portado, dice, pero Cayetano, tienes que decir a este señor que eres muy católico y que vas a misa los domingos y... ¡Vo! <coughs> ¡Vo! Oh, oh, oh. Los gritos que yo diera, subí los dos o tres escabones que había bajado, ¡no, señor Luis! ¡No! ¡No! Y yo no me vendo, aquí tiene la tarjeta, gracias a usted, pero no. No, yo confío en Dios, no en el teatro, en la hipocresía humana, ¡no! Y, y estaba solo por la calle, por la rambla, y, y gritaba yo solo. Llego a casa en la calle San Miguel, estaba un yo soltero, y mi madre dice, ¿cómo ha ido? así. Va, pues yo perdón. Sí, ya veremos qué pasa. A la mañana siguiente viene un quesero. Y si calle tal, tú no tienes trabajo. No. El empresario tal tiene trabajo para dos o tres meses. ¿Eh? Bueno, no me fui allí. <coughs> ¡Milagro! ¡Casualidad! ¡Suerte! Y con cual yo no sé, se lo como así como quiera. Pero lo importante es esto. Para mí, el milagro no era aquello, era poder decirme a mí mismo, es partal será verdad, que son mucho perrudo. Y esta parrudera es lo que me ha dado consistencia en esta vida a través de toda mi vida. Y he dicho, va, va, si esto es el mensaje de este Cristo, y He tratado de vivirlo. Entonces decir a los demás que hagan lo mismo. Esto pues, es un mensaje. Me yo no veo otra cosa. Y después, si cambia aquella persona bien y si no cambia paciencia. Pero cruzarnos de brazos y discutir que lo arreglarán los demás. ¿Arreglar qué? ¿Qué pueden arreglar los partidos políticos, compuestos por hombres que van a poder político, al dinero? y de las religiones, y de los militarismos, y los grupos esotéricos raros de esto y de lo otro, te puedes despegar, si van a lo suyo. Entonces, no esperes nada de grupos, de sectas, de religiones, de partidos. Espéralo todo de ti mismo. ¡De Dios! De Dios. Y Felipe dice, Maestro, muéstranos al Padre, a Dios, como Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros, y aún no me has conocido, Felipe, el que me ve a mí, ve a Dios, el que me ve a mí, ve a Dios, hago oración a Dios, me humillo ante Dios, pero yo sí, si yo no he visto jamás a Dios pero sí que me estoy viendo de cada día más, ¡a mí mismo! ¡Esto es lo importante! ¡A mí mismo! Y veo que, por alegría, que ya he podido bajar del la, de la árbol y trato de vivir como persona y no como monos ¿sí? que se colean por el plátano. Y entonces ya ¿sí? pasa Insisto en lo mismo, la oración. Un caso de allí, un caso de allá, ahora últimamente, con esto de Jaime en la rodilla, cuando ya estaba en Valencia, ya. Pero ahora igual, y, maestro, eh, yo ya, ya puedo hacer. ¿Y qué es esto de la oración con los enfermos y hacer esto y lo otro? Y qué, qué, qué, ¿Pero qué puedo hacer yo? Nada. Nada. Puedo hacer mucho, pedir a Dios la Salud para este, para el otro, la Paz en el Mundo, y tal... <coughs> y me digo a mí mismo, y enseguida Dios dirá, oh, haremos que, que haya Justicia, que haya Paz, y que este enfermo se pueda mirar sano, y lo haremos porque Cayetano me lo pide me explico. no sé si me entendéis, yo creo que estoy hablando ya con unos, me parece a mí mismo, unas palabras muy así, ye, ye. pero trato de demostraros de que eh, no soy más que un 10ero jubilado, lleno de más de artrosis, y ahora con la vista, ahí está la cosa. Pero lo que llegué he en mi vida, de hacer, haberlo hecho todos los seres humanos, los que llamamos los obreros, los pobres, ¿cómo estaría este mundo? ¿Cómo estaría España? ¿Cómo estaría Mallorca? Porque nuestros hijos, Macalena y mío, nuestros hijos, no han sido explotados, no irán a la guerra. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque no han nacido. Han nacido en la Lucía, sí, pero ya se dice, ya has, has dicho he dicho antes, una flor no hace verano. Pero para más, en casa de Magdalena eran ocho. Ocho hijos. Una pobre mujer y su marido ya a veces no tenía trabajo y ocho hijos. Sé lo que ya dijo aquí en este mensaje. y lo que habéis discutido. Lo veo yo, claro, lo, lo experimento en mí mismo. Bienaventurados vosotros los pobres. ¿Por qué? porque qué? somos pobres? Sí, pero qué idea se tiene de esto de pobre. Porque trabajar, sentirse trabajador, obrero, pero sentirse la dignidad de alguien que hace algo en la vida, algo positivo. Hacer una mesa, una casa, un trabajo, sea un trabajo que sea, es algo positivo. Y después vienen los buitres y se aprovechan de este trabajo, de esta riqueza que produce el trabajo, y se la quedan ellos, los buitres, nos lleva siempre a lo mismo. Las dos revoluciones revolución armada, los pobres, los obreros atacar los cuarteles, coger las armas, y, y si ganan la guerra, pues implantar un gobierno, una dictadura socialista, comunista, anarquista, todo lo que queráis. Pero, ¿y esto va hasta cuándo? Porque aquel momento ha sido simplemente dirigido por la rabia, por la venganza, por eh, la falta de justicia, y ya va a matar a los ricos. Pero este no es, no es la solución. Veo que cada dos por tres dan por la televisión y por la radio que en España se lamenta ya el Gobierno y la religión empiezan a ver que nacen pocos hijos en España. El día que esto, este problema sea mundial, veréis cómo cambiará la cosa. ¿Cuántas veces hemos dicho? de que si en cada país hay 450 o 50 puestos de trabajo sin poderlos cubrir, por falta de obreros, no como ahora, que hay millones de, de, de obreros en paro, no, no, al revés, 40 o 50, un centenar de empleo sin cubrir, faltan obreros, ¡en todo el mundo! Por la necesidad, por el egoísmo, por la misma pillería, el capitalismo dirá, mm. cerremos inmediatamente las fábricas de armas. ¿Qué pasa? Si matan los que ¿qué? ¿O qué no? Cerremos inmediatamente, cerraremos en, en los cuarteles. ¿Qué pasa, aquí? Si falta mano de obra, ¿qué pasa, aquí? Entonces la duquesa de Medina Celi, que le digo a la primera que tiene, lo mismo que una provincia es Una provincia, no sé qué la provincia negra de España que se tiene tanta tierra como una provincia entera. ¿Para qué quiere tanta para nosotros cuando tenga la gracia que se la mueva? Y se la para ¿por qué quiero tanta tierra? Y yo por con un trozo, con una hectárea me sobra para arreglarla yo. Digo yo, son suposiciones, que tellas, pero vengo ahí. Sí, sí, es que sí. Claro, ¿para qué quiere hallarle sobre un península rica, el que hay por San Tenis, compró un trozo de olivos con piedra y está puesto, por allá la ha puesto y hace los miles de kilos que coge la teituna, y ya tenga llegado a los ojos pero luego ya se han cansado y ya casi está, no es que la va a dejar perder, pero que ya se va a morir y no puedo coger la teituna. Como la dejo no la ayudan, y ella es mayor, pues ahí para qué quiero yo, y yo no puedo coger la, la teituna, la riqueza, porque, a ver, ya diré que está aburrido, que no sabe lo que hacer, que tal. miles y miles y miles y miles de olivos, ¿para qué quieres? Si no recoge la riqueza, no tiene tanta. Y ese ya me lo abrigo a mí. Y este boleto me ayudaba, yo tenía la cosa. Ya está brillando por esta de la tripuna que, que recoge. Pero ya se ve aburrido que no, que no, porque los ayudan porque no han cansado. Y él ya para que también se yo todo pues, y yo, yo no puedo atenderlo. Y eso chico yo, cuando lo vea, hasta con la naranja. ¿Y acabaremos tomando aceite de girasol aceite de... americano? No, no, no. ¿El es de Dios? ¿El aceite de coche? ¿Por qué? ¿Se lo ganan los animales? La próxima... ¿Dónde será la próxima, Ronda?